Hola, don Cuciardini. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿vos todo bien? Sí, todo sin problema. Bueno, eh, Oscar, eh, bueno, se abre el proceso electoral en la CPE y mm. bueno, es probable que haya lista opositora después de casi 10 años. Eh, sí, ¿Cómo, es, ¿cómo, cómo es estás viendo? Sí, es muy probable, sí, han dicho ya mm. y aparentemente en estas horas están por presentar eh, mm -hmm. la lista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo este proceso electoral bueno, que, se, que se avecina? Bueno, después de haber este, confrontado con listas de diferente origen durante todos estos años en que fui presidente, eh, digamos, con la atención que corresponde para un suceso de este tipo que no suele ser frecuente en los últimos años. Eh, ¿Codo socio tiene derecho a, a presentar una lista y a buscar los, las alianzas y y los laderos que cree conveniente para encargar un proceso de este tipo, y bueno, y tendrá que argumentar las razones, que habrá que ver cuáles son. Este, así que, bueno, están en su derecho. Yo, en estos casos, lo que digo es que es parte de un proceso democrático, donde las autoridades de una cooperativa como esta, que es tan grande y tan importante para la calidad de vida de los socios no solamente de Santa Rosa, sino de Tuay, de los pueblos interconectados. Bueno, este, para la democracia de la cooperativa, que haya lista opositora no es algo indeseable. Así se, se dan los procesos en los, en los ámbitos democráticos. Así que, bueno, veremos qué es lo que presentan y qué es lo que, lo que buscan. Y eso también lo tendrán que ver los socios, ¿no? Claro. ¿Por qué eh... quieren, digamos que quieren cambiar. Claro. Eh, ¿Y cómo está la gestión de la Celeste? ¿Cómo, cómo, cómo ves eh, la, la gestión? Digo, eh, ¿Hay algún uh... cuestionamiento? ¿Crees que se puede mejorar? Eh, ¿Hay algunas cosas que mejorar? Eh... Mirá, siempre las cosas pueden ser mejores, mm. pero como, como ya se sabe en política y en, en, en las cuestiones de, de empresas cooperativas, como en este caso, que es la CPE, lo que se evalúa... No es tanto lo que se dice, sino lo que se hace. El, el, el, por las obras hay que juzgar a las personas por lo que hacen. Bueno, los socios juzgarán si la cooperativa ha mejorado desde que está la lista celeste o ha empeorado. Es decir, yo creo que, que lo que se ha entregado a, la, a los vecinos desde la cooperativa y se sigue entregando es mucho o muchísimo. Que hay errores, bueno, nada, los errores son humanos y no se pueden este, evitar, sobre todo que una organización tan compleja que tiene 560 empleados y una variedad de servicios tan grande que lo transforma en única en el país, de modo tal que en un proceso de funcionamiento tan complejo que haya falla en algún lugar, en, digamos, está dentro de lo que estadísticamente se puede prever, Si vos me decís qué es lo que mejor ha hecho y está haciendo la cooperativa, yo creo que primero asegurando los servicios. Es uno de los servicios eléctricos más eficientes del país. Es muy raro que se corte la energía eléctrica, salvo que esté planificada, eh, aún en las peores tormentas. Si se corta es porque algún árbol de estos grandes que los vecinos no quieren que se los toquen, este, se cae sobre una línea. Pero fallas así mecánicas de la, del servicio eléctrico, no, porque está todo muy modernizado y, y con muchos este, mecanismos de autocontrol, eh, remoto incluso. O sea que el servicio eléctrico, yo creo que nadie puede decir que es un servicio eléctrico malo. Yo creo que incluso en cuanto a la calidad, sin grandes desniveles, ni, ni caídas, ni... Nada, es, es muy poco lo que se puede decir en contra del servicio eléctrico y del servicio de mantenimiento de ese servicio eléctrico. Después, la, el área de las telecomunicaciones, bueno, somos la, la, la cooperativa más importante del país en el área de telecomunicaciones, hablo de cooperativa de servicios públicos. ¿no? Mm. Esta cooperativa, bueno, duplicó prácticamente su facturación y sus tareas cuando decidió decidimos incorporar el servicio de telecomunicaciones y la gente y los vecinos deben recordar que cuando fue la pandemia, el servicio de internet que brinda la cooperativa fue decisivo para que los chicos, los muchachos, las chicas pudieran seguir sus estudios primarios, secundarios y, secundario y universitarios, que los vecinos que estaban aislados pudieran comunicarse y que ese servicio de Internet fue muy barato en esa época. Nosotros bajamos o pusimos las tarifas a un precio que permitiera un uso intensivo de Internet. Eso no hay que olvidarlo. Internet no tuvo cortes, no tuvo problemas. Eh, hubo, sí, este, una demanda explosiva de Internet que nosotros pudimos resistir con inversiones. Y habíamos hecho poco tiempo antes, es decir, en muchísimos lugares Internet colapsó por la demanda que causó la pandemia. Acá no, no pasó eso, nadie ni se enteró que hubiera algún problema en Internet. La televisión, bueno, ya sabemos lo que costó y lo que está dando, y todo eso es a tarifas muy bajas, Las tarifas de Internet, de televisión y telefonía son las más bajas del país. Pregunten cuánto sale si alguien tiene un hijo estudiando en Córdoba, en La Plata o en donde sea, cuánto sale un servicio de Internet y lo compara con lo que se paga aquí en la, en la, en la CPE y se va a dar cuenta que es, es mucho menos. Y eso es dinero que la cooperativa pone en los bolsillos de la gente esa es plata que la gente deja de, de abonar y que la cooperativa le pone en su bolsillo es decir el servicio de funeraria por ejemplo el funerario la gente no la única preocupación cuando alguien fallece es que los los parientes lleguen a tiempo porque de todo lo otro se ocupa la cooperativa y, y económicamente como lo abona de una manera mucho muy, muy muy, digamos, beneficiosa, lo va abonando en la factura los uno no tiene que desprenderse de ningún dinero en una desgracia de ese tipo, familiar o no. Y, y bueno, y ese hecho pasa por lo pronto desde el tipo de atención que hay que dar a los fallecidos y a los familiares. No, ¿Les parece normal que, que no haya que abonar pagarés como era antes y como es en gran parte del país? Además lo que ha hecho la CPE luego se replica, se replica en otras cooperativas. Nosotros fuimos los primeros en internet y hoy todas las cooperativas de la provincia tienen internet. Fuimos los primeros en televisión y todas las cooperativas de la provincia tienen televisión, el servicio funerario, algunas las plantas de gas, la, lo que significa para los socios que no tienen gas natural y que están en las márgenes generalmente de, la, de las ciudades. Y no solamente de la interconectada, vendemos gas al sur de Córdoba, a la provincia de Buenos Aires, en San Luis, eh, a, a otros, a otras, a otras personas que no son socios, inclusive, con una tarifa muy baja de gas porque lo vendemos subvencionado, y, y, y bueno, y que realmente el que, que, que, que está en las márgenes y que a veces están las márgenes económicas también, que tiene problemas porque son gente que está. Este, sin ni siquiera gas natural, la cooperativa es, es decisiva cuando es invierno, cuando no. lo mismo para la gente de campo. Mm. O sea que acá lo que hay que evaluar no solamente son los servicios de la cooperativa, sino lo que la cooperativa, como le decía, pone en los bolsillos de los asociados e incluso de los que no son asociados, como pasa con el gas y así otros servicios. Claro. Eh, Oscar, eh, eh, así un repaso de, bueno, de, de, de todos los servicios, bueno eh, es la empresa más importante, eh, más grande sí, digo, en cantidad. Sí, la que de, más factura en la provincia. Eh, la sí. que más factura en la provincia de La Pampa. Y con los trabajadores, eh, ¿cómo están? Digo, porque hay un descontento grande, sobre todo los trabajadores de energía, bueno se han movilizado, hay un grupo de autoconvocados, ¿cómo, cómo siguió este, este bueno, conflicto no son, que hay? No, no es grande, la, la mayor parte, los digamos... De los trabajadores de energía no, no, no se han autoconvocado, los autoconvocados son unos 40 y nosotros en energía tenemos casi 300 empleados mm. y los gremios... ¿Le está bajando el precio al, a los autoconvocados un poco? Bueno, es que, es que eh, se han movido y eso les ha traído problemas, no con la cooperativa sino entre ellos mismos, se han movido al margen de los sindicatos y de las paritarias. Lo que ha costado para el movimiento obrero organizarse y, y tener paritarias, donde hay una libre discusión, esto acá en La Pampa se hace en la FEPANCO, no se hace en la CPE, y, y ahí se fijan las condiciones laborales que son prácticamente uniformes, y si hay un gremio o gremios que son combativos y que son defensores de sus derechos, son los gremios de luz y fuerza. Acá en La Pampa hay dos, La Pampa y Mercedes. Mm este grupo de autoconvocados empezó a, a hacer reclamos por fuera de estos dos sindicatos, sin la anuencia de estos sindicatos, y tratando de negociar directamente con la cooperativa, cuando nosotros lo hacemos a través de sindicatos y de paritarias, y defendemos esa, esa, esa estrategia de paritarias y sindicatos, porque haya, ha costado mucha sangre y cuesta defender ese mecanismo eh, activo y, y, y que funciona, se ha demostrado a través de, de décadas, yo diría más de un siglo. Eh, nosotros defendemos a muerte mecanismos que son racionales y donde se discuten. Eso también pasa en casa de gobierno. Y bueno, y, y se discuten paritarias y con, con, con, digamos, las cartas sobre la mesa. Nosotros tenemos un respeto muy grande por las paritarias y los sindicatos. Y los autos convocados no, no tiene sentido teniendo sindicatos y paritarias a los cuales, de cuyas negociaciones se respetan escrupulosamente, nosotros aquí respetamos a rajatabla lo que se establece en las paritarias y a través de la discusión salarial y de las condiciones laborales. Sí. Por lo tanto, un grupo que, que se niega a, a moverse dentro de esos parámetros que son legales y además perfectamente aceitados y que tienen funcionamiento este, sin objeciones de las partes, es muy extraño. Nosotros siempre dijimos, miren, derecho a protestar tienen. Nadie les negó el derecho a protestar, pero cuando se mueven al margen y los mismos sindicatos los, los ignoran, los mismos sindicatos se niegan a, a que sus afiliados se muevan de esa forma anárquica, Bueno, eso es lo que pasó, no, no es que nosotros hicimos una persecuta, sencillamente, y después cuando, por estar fuera de los marcos que normalmente y legalmente se establecen para las negociaciones, dijimos, bueno, miren, si ustedes no trabajan en las condiciones en que está establecido por los propios sindicatos y ajustado a las normas que se establecen en las paritarias, y, bueno, necesariamente hay que... Hay que pensar en, en un descuento. Y después los sindicatos legalmente establecidos en paritaria fueron los que pidieron y consiguieron que se les reintegrara el monto de los salarios caídos. Entonces, eh, eh, si no fuera por los sindicatos legalmente establecidos, los autoconvocados estarían en una situación muy crítica, incluso desde el, desde el punto de vista legal. Eh, bueno, eso es lo que pasó. Nosotros, repito... Pues somos muy respetuosos, escrupulosamente respetuosos de lo que se discute y se decide en paritarias, en los acuerdos que se fijan incluso a nivel nacional. Mm. Este... Oscar, eh, el proceso electoral eh, que se avecina que es el 23 de septiembre, eh, se da en un contexto donde bueno, hay elecciones eh, nacionales en octubre. Eh, sí. ¿cómo, ¿cómo estás eh, analizando? Eh, quiero una reflexión tuya de, sobre todo, bueno, metiéndolo a Javier Emilei como posible presidente eh, que... bueno en principio siempre que hay que hay estos movimientos electorales, hay grupos que que a veces son marginados o han quedado desplazados de un proceso este, no, no han sido elegidos o están marginados y que mantienen algún tipo de organización residual y empiezan a buscar dónde pueden seguir actuando, lo cual es legal, insisto, pero suele darse, me parece que un poco tiene que ver con esto. Eh, respecto a mi ley, que es la pregunta, eh, yo, yo digo que es un loco, un orate, un, digamos, un hombre que, está, que es psiquiátrico, no tengo duda de eso, porque una persona que dice que se comunica con el perro a través de las medios y que el perro le da consejos sobre cómo tiene que moverse. Una persona que, que dice que hay que, los órganos, hay que crear un mercado para que se vendan los órganos de, del cuerpo humano y que cada uno disponga libremente para, yo siempre digo, bueno, si vos tenés que vender un órgano, como suele pasar en algunos países de Asia, que la gente vende órganos, lo vende porque están desesperados y necesitan vivir están en condiciones económicas extremas y venden sus órganos. Acá lo que hay que crear son las condiciones para que la gente este, viva dignamente y con el fruto de su trabajo y no al que está jodido decirle, mira, te voy a ofrecer un mercado, te voy a dar las condiciones para que vos vayas y entregues el órgano, tu órgano a, a una congeladora y después lo puedas vender y no sé qué. Pero ese hombre está, está totalmente loco, pero además se agrega otra cosa. Normalmente el, la construcción de un Estado lleva siglos, y, y luchas civiles, acá nos pasó con federales, unitarios, después de 1810 decidimos crear una, una república porque habíamos sido súbditos españoles, y, a, y ahora teníamos que independizarnos y tener nuestro propio modelo de Estado. ¿Y qué estado creamos? En principio un, una república, tomando el modelo de, de Estados Unidos y Francia. Después algunos querían una, una monarquía temperada, como en algún momento San Martín. Pero la lucha por organizar un estado y elegir un tipo de estado llevó, oh, sí, digamos, aún hoy se está discutiendo qué estado queremos. Pero el estado, qué tipo de estado, pero no la necesidad de un estado. La educación pública. ¿Cuánto, ¿Cuánto costó que la educación sea pública? Ya Mariano Moreno crea una biblioteca y está por la educación pública. Monteagudo, ni hablar, o, o San Martín, todos los grandes próceres belgranos, todos pelearon por la educación pública porque habíamos sido súbitos y no teníamos este, práctica en manejar una república o un gobierno propio. Hubo que crear el gobierno propio y hubo que crear las condiciones para que los que habían sido súbitos se transformaran en ciudadanos. Y eso llevó también muchísimo y aún hoy se está construyendo esto. Y viene, en, digamos, un psicópata que dice que hay que, hay, y no es solamente uno, que, que hay que dinamitar el Estado. Pero lo que están diciendo es un disparate mayúsculo. El Estado, ¿cómo vas a dinamitar el Estado? ¿Cómo vas a eliminar los mecanismos de la educación pública, cómo vas a eliminar la, la salud pública, en nombre de qué, con qué derechos vas a, a barrer de un, so, de un soplido lo que nos costó sangre, sudor y lágrima construir. Eh, andá a decir a todos los que ahora están en, en, en un hospital como, como el Favaloro, aquí en La Pampa, que hay que tirar todo abajo, Y que la educación, la, la salud tiene que ser algo pago y, y tenés la libertad de pagar en función de lo que tenés en el bolsillo y no de las necesidades de tu salud. Cuando, cuando encima gente joven vota eso, y gente que no es tan joven porque sí. será, a mi ley lo votaron de todos lados, sí. Voy a decir algo está fallando en nuestro país, este, no tenemos memoria de cómo se construyó la salud pública, cómo se construyó la educación pública y cómo se construyó el Estado. Este, yo siempre digo, cuando una persona le, le contrae Alzheimer, olvida todo lo que lo constituyó, los recuerdos, todo lo que tiene en la memoria y se desintegra, porque no tiene memoria, no sabe quién es, ni a dónde va, ni de dónde viene. Eso genera el Alzheimer. Bueno, acá hay un Alzheimer político, le agarró el Alzheimer a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, pero es algo que cuesta entender, que alguien o que tanta gente se dispare entre las piernas. Pero, Oscar, este, Oscar y, para, salir de, y, sí, y para, para el movimiento cooperativo, eh, ¿qué significaría? Eh, Mira, que... El movimiento cooperativo se basa en la solidaridad. Y en la igualdad, todos todo socios son un voto y todos somos iguales y la prueba más evidente está en, en los servicios, por ejemplo, sociales, enfermería, funeraria. Para nosotros todos los socios son iguales, independientemente de dónde venga y de su capacidad económica, mm. los servicios son iguales para todos. Acá no hay eh, servicios de primera, de segunda o de tercera. somos democ Democratizamos la vida de nuestros socios brindándole los mismos servicios independientemente de su situación económica o de su origen. Entonces, eh, eh, si nosotros somos un movimiento solidario, democratizador de la vida de nuestros asociados, estos locos mesiánicos como Milley no, no encajan, pero además son personas que están en contra. Claro. Nunca lo vas a escuchar a Milley hablar de cooperativismo, mm. y no solamente a Milley, a varios más. A varios más, también a algunos presidentes, nunca le vas a escuchar la palabra cooperativa o cooperativismo, y habló en general de todos, sin excepción, de presidentes y presidentas. El movimiento cooperativo es ignorado, pero los socios, la gente común sabe el valor del movimiento cooperativo y lo sostiene y lo defiende, así ha sido históricamente, han rodeado es nuestra cooperativa, ha sido rodeada por los vecinos más de una vez para defenderla. Y creo que no quiero augurar nada, pero me parece que, que estamos en esa situación otra vez. Hay un riesgo. Entonces, ¿hay, claro sí. que hay un riesgo, porque, viste, para, para, para vos decir, quiero cambiar esto que está pasando en la cooperativa, tenés que tener ideas muy claras hacia dónde vas. Porque esto costó así como construyó, construir un Estado y construir la educación pública y la salud pública, llevó mucho tiempo, sangre, sudor y lágrimas. También la cooperativa costó y sigue costando mantenerla independiente y transparente. Nosotros, las autoridades, todos los años tenemos la, las elecciones, tenemos que ser ratificados, tenemos que mostrar los números, los balances, y, y abrir todos los libros, y ahí están. Ninguno de los que hoy está en la cooperativa nunca, jamás, ha sido llamado a poner los deditos o, o ha sido denunciado por, por, por el manejo este, deshonesto, Entonces, si vamos a cambiar, los cambios son necesarios, pero veamos quién quiere cambiar y para dónde quiere cambiar. No vaya a ser que metamos, este, terminemos metiendo otras, otras personas que no son interesadas por el movimiento cooperativo, sino, cooperativo, sino por otros intereses. Bueno, pero los socios juzgan, nosotros nos apoyamos en, la, en el sentido común de los socios, y por eso supongo que hemos estado todo este tiempo. Pero... Repito, no, no es que uno se preocupe, muy, muy, los socios deciden, no mm. nosotros. Los socios dirán que conviene a la cooperativa y eso es palabra santa para nosotros. Oscar, eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, por estos Bueno, minutos. Gracias eh, eh. por dejarme expresar con tanta libertad y tanto tiempo. Cucharini, mm. y como siempre, un estrecho abrazo para usted.